Entertainment y Heavy Metal Bunker presenta por primera vez, después de 42 años, la banda pionera del Power Metal americano en Texas, Hillstar. All Break News 2024. Entre ellos, la banda Epic Tomb Metal de Puerto Rico, celebrando su décimo aniversario The de... White Testament! To Lord. Los ganadores absolutos del Weapon Caribbean Metal Battle La banda de Puerto Rico left over <música> disfruta de una noche de puro metal pesado sábado 4 de mayo del 2024 en la respuesta volemos a la venta en perritique Radio. Música en vivo Asentado al espacio Donde la música, la diversión Y el entretenimiento Conviven en un solo ambiente Así que no te despegues Sigue con nosotros Altavoz Radio Estás escuchando Altavoz Radio Música en vivo las 24 horas del día. ¿Qué tal, mis amigos? Muy, muy buenas noches. Estamos iniciando otro programa de Pandora Rock. Soy su amiga Maya Pandora y estoy muy contenta de volver a transmitir para todos ustedes. Este, otro domingo aquí por la señal Altavoz Radio Colombia. este Es un placer para mí estar esta noche de nuevo. De nueva cuenta, ya no, había transmit no transmití la semana pasada Y este me da muchísimo gusto estar de nuevo para todos ustedes Saludos a toda la gente de Altavoz Radio que anda por ahí Saluditos a Marijose, a Gárgola, a, a Normita A toda la gente que anda por ahí Sé que por ahí no, a lo mejor no tengo mucho contacto todavía con ustedes Por ahí han habido varias cosillas Pero siempre les mando saluditos al Rasta Que, sí, que siempre está ahí también ahí presente Gracias a toda la gente que está apoyando el proyecto Pandora's Rock. Este, Ando un poquito ronca, eh, ando un poquito enfermita, pero sí dije voy a transmitir esta noche. A lo mejor se oye un poquito bajito, por ahí me escucha un poquito bajito. Díganme si lo escuchan bien o más o menos. Este Y bueno, pues yo estoy muy, muy, muy contenta. Eh... Mencionarles pues que por ahí escuchamos al inicio del programa. Escuchamos la promo de este evento que va a estar en Puerto Rico el próximo 4 de mayo. Donde va a estar la banda legendaria de Hellstar. Esta banda que tiene eh, miembros de mm, descendencia mexicana y que están radicados en Texas y que van a estar abriendo este concierto allá bueno, no abriendo, van a estar de headliners en este concierto que se va a realizar en Puerto Rico este en donde también se estará celebrando el décimo aniversario de Doomlord la banda está de Doom que ahorita vamos a escuchar un tema de Doomlord para que eh, pues vayan, vayan viendo lo que, lo que Doomlord va a presentar ese día van a estar presentando... Eh, bueno, su, su álbum Black Test también, que es el, el que, es, es que están festejando el décimo aniversario Y también van a estar los chicos de Leftover Left Over, esta banda de Puerto Rico también, por supuesto Que bueno, ahorita les está yendo genial, eh, acaban de estar en el Seven Tons en este barco En donde se presentan muchas bandas metaleras, este, felicidades a ellos Y también, eh, pues estuvieron en el Backen es una banda ahorita de Puerto Rico que la está armando en grande Y bueno, todos invitados, eh, toda la gente que se puede trasladar a Puerto Rico, que está allá, que nos escucha, este, pues invitados a este evento. Por ahí vamos a estar tirando la promo. También este, agradecer a toda la gente. ahorita bueno, en el siguiente bloque voy a platicar un poquito de lo que vivimos eh, en Ángeles del Infierno. Eh, eh, la semana pasada, si no me equivoco, este, eh, fue el evento aquí en Guadalajara. Y por ahí tenemos algunas cositas que mencionar. Agradecer también que, que por ahí vio algunos amigos, vimos a algunos amigos, la pasamos muy bien. Eh, y bueno, eh, también vino Dark Nerudas, como ya saben, por ahí vamos a platicar un poquito acerca de eso. Porque pues estuvimos aquí, eh, pues ahora sí que disfrutando. Bueno, pues iniciamos con una banda francesa, ellos fueron Vulcain. Este, son considerados los Motorhead de Francia me gusta mucho este tema de vinil entonces pues fue lo que presentamos al inicio, espero les haya gustado y enseguida escuchamos a los señores de Viqueos ellos son mis grandes amigos de aquí de Guadalajara escuchamos una colaboración con el señor del gallero de, de, de la banda del barrio, bueno creo que ahorita ya no está en del barrio pero que también es un gran amigo él manda un gran saludo este tema este... Que me, en lo personal me, me, me, me gusta muchísimo. La verdad hicieron una muy, muy buena colaboración. Este tema de Somos está poderoso. Y bueno, ellos fueron de, chicos de aquí de Guadalajara, Viqueos, con el señor eh, Gallero, de ex del barrio. Entonces, pues así iniciamos. Iniciamos con todo. Y bueno, nos vamos a ir este, con un tema que por ahí nos recomendó... Eh. Dark Nerudas, para que lo escuchen todos ustedes. Eh, nos vamos a ir con la banda Conjuro, el tema La Hora Final. Vamos a escucharlo y enseguida les platico un poquito acerca de esta banda y de este tema. ¿Estás escuchando Pandera, Pandora Rock? perdón, Pandora Rock. Estoy muy feliz de estar esta noche. Saludos a Nerín, saludos a Dar, Dar Neruda si está conectado y también a Alvin Sierra que sé que por ahí anda también. Gracias por escucharme y bueno, vámonos con este tema de Conjuro, la hora final. Czekaj! Estás escuchando Alta Voz Radio. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Acabamos de escuchar a los señores de Conjuro, esta banda de Buenos Aires, este, bueno de Argentina más bien, perdón, ellos no son de Buenos Aires Ellos son del Mar de Plata. <ríe> ya los estuvo. Bueno, sí, cierto. Sí Buenos o sea, Aires, Argentina. Mar de Plata, va. <ríe> Ellos son este, los señores de Concuro. Eh, vamos a escuchar este gran tema que, bueno, Dar Nerudas nos, nos, nos recomendó para todos ustedes. Qué poderosos, qué poderosos estos chicos de Concuro. Me gustan bastante. Y dije, va, va, que va. Este saludo para Dar Nerudas. Y este que lo quiero mucho, sí, muy lo amo, ya lo saben. <risa> y bueno, hablando de eso, precisamente, él nos visitó eh, aquí, estuvo en la casita, estuvo eh, aquí en Guadalajara, estuvo en Talán, and lo, lo trajimos por todos lados, lo pusimos a caminar <risa> bastante, él no camina mucho por allá donde él vive. Entonces aquí, ya saben nosotros caminamos bastante y el pobre lo traje por todos lados. Así que... Eh, creo que lo pasó muy bien, creo que se fue muy contento, creo que las personas que lo pudieron saludar también se quedaron con una muy bonita impresión. Él, bueno, este venía muy contento a pasarla bien aquí con nosotros, veníamos, bueno, también venía a ver lo de Ángeles del Infierno, el evento este que tuvimos aquí en Guadalajara, pero este, pues también eh, él tenía algunos este, pendientes personales por ahí. Si alguna, si al, por ahí me comentaron que lo vieron muy serio, muy triste de repente, sí, él estaba pasando por una pena, está pasando por una pena y la verdad agradezco el esfuerzo enorme que hizo por estar aquí con nosotros, por tratar de pasarlo bien, a pesar de que se entiende bastante lo que él pues trae en el corazón y de verdad tratamos de apoyarlo lo más que se pudo. Así que chicos que me comentaron que lo veían muy triste o que lo vieron muy triste o muy serio. En realidad él es muy, muy alegre. Pero sí, pues bueno, le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Se divirtió, se divirtió y él me lo comentó. Entonces este, ya para la próxima yo me imagino... Este, ya podremos eh, podrán cotorrear más tiempo con él, podrán conocerlo mejor pero las personas con las que convivimos la verdad muy muy chido por ahí le mando saludos al Gonzo, a mi gran amigo el Gonzo de Cuando Canta el Grillo que por ahí estuvimos cotorreando un ratito eh, por la tarde allá en el cultural eh, acá a este, ¿cómo se llama? Alfredo, a Claudia de la Chavizarro, que también estuvieron conviviendo con él este Y a todas las personas que, estuvimos, que vimos por allá, que saludamos a Fer También vimos a Fer, el maldito chueco que por ahí nos presentó a su señora esposa Y que estuvimos cotorreando también a los chicos de Poseidón eh, Toda la gente que... no hubo mucha gente que nos faltó saludar Al señor Pascual de Cafra también Pero sé que habrá más oportunidad en otra próxima visita de Dar Nerudas aquí a la ciudad Gracias infinitas por haber venido eh, en Amor Neri y pues ya sabes, se te quiero mucho. Y pues hablando de lo del concierto de Ángeles del Infierno, creo que todo, me, me voy a reservar un poquito para hablarlo en AC Loud. Como ya saben, nosotros tenemos un programa en AC Loud este eh, todos los jueves por AC Rock. El señor dar Nerudas y yo. Entonces, este, ahí a lo mejor lo vamos a hablar entre él y yo. Eh, estén atentos a los programas. Por ahí vamos a comentar las impresiones que dar Nerudas tuvo hacia el evento. Y hacia lo que fue la escena de Guadalajara. Yo, en lo personal, puedo decir. El evento mmm, me gustó no ha sido uno de los que más me hayan llenado en el sentido de que hubo muchas inconsistencias en realidad este, sí, eh, muchas personas quedamos como que inconformes eh, a cómo se dio la organización del evento este, mm, digamos que sí, la organización dejó mucho que desear Eh, eh, las bandas comenzaron demasiado tarde este por ahí hubo algunas fallas técnicas que bueno no fueron trascendentales en realidad pero lo que sí en realidad eh, llegó como a molestar un poco es eh, la hora en que comenzó el evento El que las bandas no pudieron lucirse como ellos quisieran, en realidad hubo una banda que de plano de plano no se pudo lucir y que yo me quedé con muchísimas ganas de escuchar más que fue el trágico ballet, este, dos canciones solamente eh, no, no, no, no se vale, entonces este, Ángeles lo hizo muy bien, Cafra estuvo muy bien, muy bien megatón, eh, mis respetos lo hicieron súper genial eh, creo que para mí fue la mejor banda de la noche se escucharon espectacular pero sí realmente creo que para y lo voy a decir realmente para un evento en el que las personas que lo están organizando se supone ya tienen la experiencia volvemos a caer en los mismos errores de siempre errores de eh, organización digo, no son no son eh, principiantes <risa> es difícil es cierto es difícil armar un evento así me van a decir ¿tú, tú no sabes de lo que estás hablando claro que lo sé he estado en eventos y sé lo difícil que es no quizás de esa magnitud pero bueno si lo estás haciendo de esa magnitud es pues porque ya tienes ahora sí que el, el, el profesionalismo la experiencia para que esto salga bien en lo personal sí me quedé como que muy este Me, me faltó, me faltó a de, me quedaron a deber porque pues yo le decía a nerudas que bueno ese evento estaba genial y que aquí traté pues de, de mencionarle que si él venía pues iba a llevar un buen, un buen sabor de boca se lo llevó, pero sí estas inconsistencias pues ahora sí que empañaron todo lo, lo, lo padre que hubiera sido, no pero bueno hasta ahorita esa es mi humilde opinión la verdad este, las bandas estuvieron muy bien estuvieron geniales Y bueno, es lo que un poquito se puede disfrutar de Ángeles, del evento de Ángeles del infi in in perdón, Infierno. Entonces, pues bueno, uh, otra cosa que les quiero comentar es que bueno, hace ratito puse una canción de los señores de Big Chaos, Big Chaos, que son mis grandes amigos. Eh, mencionar que ellos están por lanzar otro single. Están listos para lanzar una nueva producción, un single. Y hay que est estén muy atentos a sus redes. Este, este tema se va a llevar... Bueno, ¿no saben? ustedes saben que el inglés no se me da mucho, pero espero de Dark ya me enseñe a hablarlo muy bien. <risa> es el tema Never Let okay, no, no, no, never, never Me Down Again. Es el single que eh, está por lanzar este, los chicos de Big Chaos. Así que vayan por sus redes. Este Y bueno, ahí está la recomendación. Uh, también acabamos de escuchar a los señores de Warcry. Que este tema, en lo personal, es mi favorito. Siempre lo he dicho, mi favorito de los señores de Warcry. El anticristo. El anticristo es un tema, para mí es un himno. Un himno. Y esto va dedicado a mi gran amiga Beli. Beli hermosa. Me lo pidió la semana pasada y no lo coloqué. Y la verdad lo siento muchísimo. hermosa se me pasó el tiempo. No me ajustó. Pero es, ya lo acabamos de escuchar. Y va dedicado completamente para ti. El anticristo que sé que también te encanta. Entonces pues por ahí síganla en sus redes. Anda haciendo cosas muy interesantes. <risa> Hace sus en vivos. Le está yendo muy muy bien. Y me da muchísimo gusto que por cierto... Eh, si todo sale bien, andaremos juntas por allá para por Puebla para el concierto de los señores de Sauron. Este, que les mando saludos también. Por ahí andaremos disfrutando el Fest Sauron, algo así se llama. Y mandarle un saludito a al grupo de los chicos que vamos. Bueno, los chicos que, que estamos en el grupo que vamos a ir a, a, a, al evento, este, por ahí se llama el grupo. Uh, ¿Cómo se llama? Viaje al juglar fest por ahí están de varios chicos este que les mando un saludito dije que les iba a mandar saludos, gracias y bueno, pues ahí está Vámonos con otro tema, Este, nos vamos a ir con... Ah, sí, por supuesto, nos vamos a ir con Doomlord, como ya les mencionaba, van a tener su evento presentando Black Testament, el décimo aniversario de Black Testament allá en Puerto Rico, el, precisamente el mismo día que Sauron se presenta acá en Puebla. Ellos van a estar presentando en Puerto Rico este, pues este gran evento. Así que para que escuchen a Doomlord, por ahí me voy a dar la tarea de que suene por todos lados, este para ver si algún promotor le interesa, pues ellos también pueden hacer una gira mexicana, me lo propuse y lo vamos a lograr. Así que bueno, vamos a escuchar Almas Malditas de Tumblr y este, ahorita, ahorita continuamos. Gracias a todos, saluditos a los que están escuchando y bueno, vámonos, esto es Tumblr, Almas Malditas, estás escuchando Pandora's Rock. tu mejor compañía musical. Bueno, mis amigos, pues estoy de regreso. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Espero que muy bien. Por ahí sé que... Ah, y por ahí anda conectado mi gran amigo Peter. Peter, que bueno, yo sé que es un gran fan de Sauron. Somos, son de las personas que con el paso del tiempo, paso de los años, eh, siguen siendo amigos. Eh, a él lo conocí en el 2016, en aquel primer concierto que Sauron dio aquí. Y de hecho, gracias a Sauron he conocido muchísima gente súper linda que les mando un saludo de nuevo a todos mis amiguitos que están en el grupo eh, de WhatsApp viaje al Juglar Fest que bueno ahí estamos todos los que queremos ir esperemos si y podamos ir todos este y le mando un mensaje digo un mensaje de, de, de agradecimiento a Peter que fue el que me invitó a estar en el grupo por ahí anda de él por ahí andan varios amiguitos Adriana Martes que es de también no es de aquí de México así que a todos los chicos que están ahí en el grupo, eh, eh, gracias por aceptarme. Estamos ahí haciendo algunas cositas para que todo esto salga genial con Sauron. Con que bueno, por ahí van a venir eh, para el mes de abril y mayo, por aquí van a andar. Así que, pues ahí estamos preparándonos para recibirlos. También saludos a, este, ah, como les mencionaba, nuestros amigos de la Chaviza Rock, por ahí Comentarles y, y, e invitarlos a todos ustedes a seguir su podcast que está en Spotify. Spotify este Ahí tienen ya varios este, programas eh, subidos. Entre ellos, el último programa que, si no me equivoco, fue la entrevista que ellos hicieron o nos hicieron a Dark Neruda y sí, a mí. Ahora que, que Dar Nerudas estuvo aquí en, en, en la casa, ellos nos entrevistaron, bueno, lo entrevistaron directamente más a él, pero bueno, yo ahí andaba de colada <risa> por ahí dar Nerudas para que conozcan un poquito más de su trabajo, lo que Ale, él ha hecho, lo que hace actualmente. Este, escuchen el podcast, estuvo muy bueno. Gracias, chicos, este, de la Chaviza. Está genial. Por ahí él cuenta todo, todos sus inicios y lo que viene acerca de este evento en Puerto Rico. Pero también hablamos un poquito de lo que es nuestra relación, de cómo nos conocimos, bla, bla, bla, y esas cosas que dice Darnedus, es chisme, chisme, pero bueno, ahí está, platicamos un poquito de los proyectos que vamos a atender juntos también, así que si quieren saber por ahí lo que Darnerudas y yo andamos haciendo y conocer un, más de su trabajo, en esa entrevista se cuenta todo, así que vayan a Spotify, eh, La Chevisa Rock y ahí está, también tienen otras otros entrevistas, así que pues sigan su canal ¿va? Este, y su trabajo. Y bueno, pues yo, yo creo que ya me estoy despidiendo. Me faltan 10 minutos para terminar el programa. Pero este eh, yo siempre estoy muy contenta de transmitir para ustedes. Espero la próxima semana estén también aquí escuchando un poco de lo que ando haciendo. Y este acabamos de escuchar a los señores de Arcania con A2. Un tema que me encanta en lo particular. Me encanta muchísimo. Tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, pero también tiene un gran mensaje. Así que para bueno, ahora que viene el 14 de febrero, que ya será como que en dos, tres días... Este, para todas esas personas que eh, al contrario de, del amor... Pues se quieren alejar de las personas que no le hacen bien... Y bueno, que, que no les hace bien... Y bueno, ese, ese tema está muy muy bueno para eso... este Y bueno, pues yo creo que yo me estoy despidiendo... Pero los voy a dejar... Bueno, a lo mejor en, alcanzo a entrar a otro bloque... Pero los voy a dejar ahorita. Este, este tema que sigue va dedicado para mi amigo Peter y para los chicos del, eh, del grupo Viaje al Hubbler Fest de Sauron. Creo que la, la vez pasada este tema no se escuchó, así que por eso lo voy a, lo voy a volver a repetir. Es Sauron la leyenda de Gambrinos. Un tema que en la personal nos encanta porque es muy divertido. Muy divertido. Así que bueno, vámonos con Sauron la leyenda de Gambrinos. Gambrinos. Este con. Dedicatoria para los chicos del grupo Viaje al Juglar Fest de, en Whatsapp Entonces pues vámonos con eso y ahorita regresamos a narrar una historia. La leyenda de Gambrenos. Cuenta el viento que la lluvia a la luna le escuchó. Escondida entre las nubes, canturreaba esta canción. Son gentiles los amores, si correspondidos son. Mas no siempre son de este color. Młodem, herido este doncel Arrancarse la vida corrió Negro, soto, cruel triste hermano, me presento Pues Pedro Botero soy Usurero de las almas Pero buen regalo doy Sé lo que las damas quieren En un mozo como vos Te regalo este inefable Stay on. Bueno mis amigos, pues regreso. Aquí estamos en Pandora Rock. Este ya casi, casi, ahora sí despidiéndome porque bueno ya vamos, ya estamos a cuatro minutos de terminar el programa. Pero ya saben acabamos de escuchar a los señores de Sauron este tema dedicado para mis chicos que están ahí en el, el grupo de WhatsApp Viaje al, al Metal Fest. <ríe> así. Bueno a Peter que lo quiero muchísimo a Bel y a todos los que están ahí. Y Peter también te quiero muchísimo. Qué bueno que te gustó el tema. La leyenda de Gambinos es, es, es, es ahora sí que es, es un himno para todas las personas que quieren seguir adelante después de una relación que no funcionó. Ando como que así con este tema. Porque bueno, hay muy buenos temas acerca de, de esto. Eh, quiero mandar saludos a Ahorita, ahorita, ahorita. Ah, por ahí andan mis amigos eh, allá de Venezuela. Vamos viendo, vamos a viendo Es más, vamos a poner su audio. No sé qué me mandaron, me lo acaban de mandar, pero vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Hola Mañita, mira este, cuando entra en sintonía ahorita o en un rato, avísame. <risa> bueno, él es Moñi, Moñi Arteaga <risa> Él es de Venezuela. Le, le menciono que estoy al aire, me mandó saludos. Y me dice que cuando entre en sintonía, este ya estoy en sintonía, Moñi. A ver. A ver si les quiere mandar un saludito. Él es de la centilla Rock de allá de Venezuela. este, Un amigo ya también de años. No sé si recuerdan los eh, programas pasados. Eh, en la primera temporada. Tuve mucha colaboración con la Centella Rock. Este... Y eh, a pesar del tiempo, igual que como Peter y como tantos amigos que he conocido en este medio, que de verdad agradezco bastante a la vida porque creo que es lo, lo, lo más bonito que me ha dejado todo esto... Eh, El tener amigos ya de años, años, de verdad, a Moñi lo conozco ya que será, no sé, como unos 12 años. Nunca nos hemos visto en persona, él es en está en Venezuela, obviamente, pero él tenía el proyecto de la Centella Rock por allá, que estábamos colaborando. Y ahorita está ahí por ahí conectado, mandó una foto, que le mando saludos a, a ti a tu, a tu amigo que están ahí, ahí, no sé en qué parte estén de Venezuela, pero están escuchando. Y muchísimas gracias, Moñi. A ver si ¿sí alcanza a mandar el saludo antes de que me, des, me, me vaya. Y bueno, por ahí está también el señor Morris, Morris de la banda eh, de Trash, Trash, eh, de aquí de Guadalajara, eh, que es una banda que yo en lo personal quiero muchísimo. Eh, tengo un rato que no voy, pero amigos, cuando sepan que se va a presentar Trash aquí en Guadalajara, donde se va a presentar, es un bailongo asegurado, un bailongo me refiero a puro rock, rock de ese de antes, rock del chido, rock del que se podía eh, disfrutar, bailar, del que, de verdad, Muy recomendable Trash y saludos a Morris que es el vocalista y a no, por ahí anda, yo creo que también por ahí anda acá no, que por ahí se me escucha de la, toda la banda, saludos, este, se les quiere mucho, se les quiere mucho y también un saludo a mis grandes amigos de Gumaro, eh, estuvieron presentándose el sábado, o sea ayer en el cultural, no pude ir chicos, no pude ir a, a verlos, la verdad que la semana pasada Con, en todo lo que anduvimos haciendo, la visita de Darnerudas, el, el, el concierto de Ángeles, eh, pues ahora sí que esta semana yo acabé, estoy muerta, estoy muerta, trabajé toda la semana. Y acabé enfermándome un poquito. Entonces, ayer sí no pude ir a verlos a Gumaro. Sí que siempre me invitan y no he podido. Tengo un rato que no he podido verlos. Pero prometo, prometo el próximo evento que tengan. Hacerle como pueda para ir a saludarlos y a verlos. A Andrés, a, a, todo, a todos los chicos de, de Gumaro. Y bueno, este pues yo estoy muy, muy, muy contenta de, de poder transmitir. este Y bueno yo creo que ya me estoy despidiendo los quiero muchísimo por ahí eh, estuve subiendo una publicación en donde menciono que ya tengo otro link para que se, se conecten por si no se escucha uno escuchar el otro ahorita me están diciendo que está teniendo problemas entonces chicos mil disculpas eh, conéctese a, al de altavoz, denle altavoz radio a, justo a la imagen de altavoz me esperan eh, y este... Yo creo que eh, estaré haciendo un en vivo, yo creo que estaré haciendo un en vivo para explicarles cómo está este rollo de los enlaces y del blog y ahora sí que de los enlaces de la radio. Eh, mil disculpas a los que no se pudieron conectar por este problema, pero si se van al Tabo Radio, ahí está el link y no hay ningún problema para que escuchen la, la, el programa. Entonces, bueno, pues yo me estoy despidiendo. Ay, ya desconecté esto. Me estoy despidiendo. Gracias a todos los que escucharon hoy eh, Pandora Rock. Eh, infinitas gracias a todos. Este, échenle muchas ganas. Hay que echarle muchas ganas a la vida. Y estoy yendo un poquito cansada de mi garganta. Pero trataré de hacer un en vivo para explicarles cómo está el rollo de los enlaces. ¿va? Porque por ahí me avisaron que están teniendo problemas. Así que bueno. Peter, lo siento mucho, lo siento mucho, pero por ahí este, voy a estarles diciendo como si no entra en uno se puede meter rápido al otro, ¿eh? <ríe> Por eso me están diciendo, diciendo los chicos de viaje digo, al Hula, igual al grupo que están teniendo problemas para entrar. Mil disculpas, de verdad. Bueno. Pues yo me retiro. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Y este por ahí Leo Jiménez como que quiere cantar. Y a ratos se, se está metiendo y se está metiendo. Pues vamos a dejarlo cantar. Es el último tema este, que vamos a escuchar de pandoras Rock esta noche. Gracias infinitas. Los espero la próxima semana a las 7 de la noche por Altavoz Radio Colombia. Gracias a todos. Ah, y los jueves estamos no se pierdan el programa de este jueves en AC Loud con Dark Nerudas este va a estar muy muy bueno por ahí es un programa que grabamos justo aquí cuando él estuvo aquí lo hicimos aquí mismo en el estudio Pandoras como él lo llamó, él lo bautizó en mi cueva cueva Pandoras y este, lo hicimos aquí, está muy chido está muy divertido eh, no se lo pierdan este jueves a las 7 de la noche por AC Rock gracias a eh, los chicos de Altavoz y yo me estoy despidiendo Los dejo con Leo Jiménez. Tengan muy bonita noche, feliz domingo y pues a darle. Hay que echar, echarle muchas ganas. Rock y metal para todos y pues disfruten, disfruten la vida. Oscuridad De ti no aguantas más, sientes que aquí está tu fin, pero no tú te levantas, es lo menos que puedes hacer, no hay razón si te comparas. Hoy la suerte te hará florecer, un día más tú te sientes volar cuando piensas que todo acabó. Miras atrás y lo sientes soportar el Dos años, la banda pionera del power metal americano en Texas. Hillstar. All Hills Breaking Loose 2024. Entre ellos, la banda Epic Tomb Metal de Puerto Rico, celebrando su décimo aniversario de. Testament. ganadores absolutos del WhatsApp Caribbean Metal Battle, la banda de Puerto Rico Let Over. Disfruta de una noche de puro metal pesado. Sábado 4 de mayo del 2024 en la respuesta. Coletos a la venta en PR Altavoz Radio, tu estación favorita.